Después de aquel incidente y después de la fiesta no habíamos tenido oportunidad de hablar, por lo menos en público, con el técnico de la Selección Argentina y de Peñarol de Mar del Plata, Sergio Santos Hernández, en cuatro declaraciones, en el resumen del día viernes, de uno contra uno. ¡Bienvenidos! Eh, claro que si me daban 10, yo iba a las 10. Si me daban 4, yo iba las 4. Y yo no, ni siquiera iba a pelar, tuve que hacer una declaración porque es obligación. El tema del ego es un tema que conocemos cuando está un lesionado, ¿no? Tratando de, de no hablar de las ausencias sino hablar de las presencias. Preguntas cuando, eh, si Peñarol está en nivel de juego que pretende, no, obviamente que no. O sea, estamos bastante por debajo del nivel de juego. Además Argentina podría imaginarse de ir más pensando en un, en un en un torneo homenaje o en un torneo de despedido tenemos que estar comprometidos con el deporte argentino y con el país todo ¿no? ¿Sí? bueno, tenemos que ir a hacer los mejores jugadores y ahí tienen que ir los mejores jugadores de, eh, del momento es una gran oportunidad para que mano eh, termine su carrera en la televisión jugar en los juegos olímpicos cortado Román González, queríamos saber y por eso llamamos a Alejandro Dicchiaro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos con vos. ¿Qué pasó con Román? ¿Cuál es el plan que tiene este equipo de Montermoso Básquetbol en el tenía Con lo deportivo y con lo económico fundamentalmente ¿no? O sea, todos sabemos el, el, el costo, del valor del alquiler del, de las viviendas en los lugares de veraneo. Estaba rindiendo dentro de lo que tiene que ver con las expectativas que, que la comisión directiva tenía cifradas No me gusta este sistema de alguna forma no, no me parece que no es bueno es como que están cerrando la liga entre una determinada cantidad de equipos con, con los equipos que hay y, y después lo de abajo no tiene ningún tipo de posibilidades El equipo deportivo no se dio los resultados deportivos no se dieron y, y tuvimos que llegar a este final en donde las dos partes estamos totalmente de acuerdo y, y terminamos todo de la mejor manera Música el baque de boca andaba con versiones, ya había quedado casi afuera el voleibol de Boca, pero las nuevas autoridades, con Orlando Salvestrini en la cabeza, quisieron aclarar y eligieron este lugar, en principio, uno contra uno radio, en el aire de AM570, a quien agradecemos, Orlando Salvestrini, para contarnos, en cuatro declaraciones, en este resumen, de qué va la historia de este Boca, que ayer ganó y debutó Collins. ha pensado en dejar el váter? La que viene vamos a hacer mucho hincapié en la captación de juveniles, la liga de desarrollo, y en la liga 2017-2018 vamos a ser campeones. El responsable del basque profesional es Sergio Tinarrello, a partir de ahora. La asociación va a ser el representante de Boca, y Gerardo Alifraco. Que nunca existió atrasos en los pagos, eso nunca existió, ni va a existir en una institución como Boca. Estamos muy contento con el técnico es una marca mundial Boca no puede dejar este deporte Y nada vamos a pie Tanto dentro de Boca como en la asociación Y bueno, creo que Vamos a seguir divirtiéndonos con este deporte Que tanto nos gusta Volvió a dirigir, o por lo menos está en eso Mariano Aguilar El Tigre El ex jugador de Boca entre otros equipos Por Club de Cañada de Gómez Loco de alegría y agradecido a Fly Álvarez esto nos contaba el tigre Mariano Aguilar la gran sorpresa de que, que me llamaba la Fly álvarez el mismo técnico que renunció y bueno ofreciéndome el trabajo y, y ahí nomás que conectaron con con Luis Villar que es mi mi representante capaz que hay que ajustar tres o cuatro cositas y, y y Dios quiera que que nos vaya bien porque estoy muy feliz de Mariano Aguilar nos vamos a España, en Murcia todavía Hostia, ¿cómo estás, Juani? Estás todavía por España Vienes a jugar a la Argentina, Juani, Juani es Hazen Y esto nos decía Hoy vine para acá, empecé a jugar en este equipo Y ahora, hace un par de días, me, me contactaron por Argentina Y bueno, la verdad que, no sé, un poco la, la, la ilusión, ¿no? El básquet nunca nunca deja de picar de servicio de, de la competición ¿no? siempre siempre a seguir estoy al tanto de, de como estacionistas referencias de todo, de entrenadores de jugadores de todo que, que bueno que siempre son buenas ¿no? si sí, por pues, esta temporada fue lo que lo que hablamos son lo que queda de temporada más ¿no? la posibilidad de que si el equipo consigue meterse en playoff sería sería esa parte de, del año ¿no? estos tres meses y medio que quedaron de competición más o menos de Juan Ijas a Gonzalo García, el técnico de la selección argentina, uno de los técnicos de la selección argentina, el asistente con 12 años en el equipo que dirige Sergio Santos Hernández, campeón del Super 4 con su gimnasia de Comodoro Rivadavia en la previa del partido frente a Libertad nos contaba lo siguiente. sacamos bastante el rendimiento defensivo, sacando el, el Super 4 para para nosotros diciembre no fue bueno. Estamos compitiendo, no queremos perder terreno eh, Y por lo pronto Ver que nos va a deparar el futuro El trabajo no, no, no evoluciona De la manera que esperamos La verdad que esta ficha es para un 2 3 Primer es un 2 eh, Puro Y seguramente No seguirá en gimnasia de Comodoro Antes del partido que Horas Sanitarias le ganó a Olímpico de la Banda En duelo de punteros Tomás sotera Nos decía lo siguiente que, que en el Super 4 hicimos un buen trabajo nos encontramos con, con un comodoro que, que la verdad que está muy bien estamos cada vez eh, eh, conociéndonos mejor con el entrenador eh, es un, un entrenador que, que es nuevo en la liga me toca un, un rol más secundario de entrar de, del banco a, a poner la energía tratar de defender y, y correr el contragolpe yo intento que mi futuro y que mi proyección sea esa ser de uno de los escoltas más importantes de la liga y yo creo que ahora le falta así un poco de un poco de carácter sería por ahí la respuesta eh, de, de sacar el, el pecho en un momento importante y, y aplastar al pisar la cabeza al rival como como suelen decir los entrenadores Pasó el resumen de la semana en esto que es uno contra uno el aire de AM 570 en Radio Argentina a través de la web uno contra uno web.com y la web oficial de nuestra emisora. Tenemos un buen programa, somos uno contra uno. Estamos hasta la 1, no se vaya. Hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol. También tendremos la palabra de la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Hay ahí un entuerto con el Chango de Paraná. Señoras y señores, último de la semana, no se vaya. El último siempre es el mejor. Uno contra uno radio Todo el básquet en el aire